de mayo, eh, creo que en Argentina estamos eh, como sorprendidos eh, frente a un fallo de un tribunal, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Capital Federal, dos jueces de la Cámara para ser más exactos, que privilegian los negocios por sobre el derecho. Eh, privilegian los negocios del Grupo Clarín, de la empresa Telecom, sobre el derecho a la comunicación. No solo confundiendo lo que es, es gravísimo, un derecho con un simple negocio, sino que además, en la ecuación de negocio, privilegian a una empresa, a un grupo concentrado, frente a los miles de usuarios, que ven aumentar sus tarifas, pero además a tantos usuarios que con la declaración de servicio público esperan tener un servicio básico a precios razonables, y digo razonables porque comparados con otros lugares del mundo, especialmente para países desarrollados, lo que se paga aquí es altísimo, eh, y el decreto 690 buscaba regulares servicios declarando los servicios públicos esenciales. ¿Quién puede negar a esta altura que la conectividad internet es esencial, es básica? Para vacunarnos necesitamos inscribirnos por internet. Para las aulas virtuales, para la educación, para para cualquier trámite ante la administración nacional, necesitamos internet. Sin embargo, un juez dice, este es el negocio de una empresa y se afecta a su ecuación económica y por lo tanto suspende un decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández, el 690, que además fue avalado por el Congreso, por lo tanto tiene fuerza de ley. Eh, la coalición se manifestó respecto a eso, Y ratificamos, por supuesto, la defensa de las instituciones democráticas frente al ataque sistemático de estos grupos concentrados y sus representantes sumisos, subordinados al poder económico en el poder judicial.